Eh, tratamos de no no pensar mucho en lo que pasó eh, hace dos años. Eh, eso es una alegría muy grande que nos llevamos. Pero esta es una historia completamente diferente y y bueno queremos eh, bueno salir de acá orgiosos y victoriosos. ¿Cómo está el grupo? Muy bien, muy bien. está con ansioso, con muchas ganas de que llegue de que llegue la hora eh, y con como te digo bueno preparados. La cancha mola. La cancha mola, Sí, lo, lo que he podido ver ahora se eh, impone muchísimo y bueno seguramente darla con gente va a ser mucho mucho peor así que bueno habrá que saber manejar todos los nervios la ansiedad y salir a la pista eh, relajado con ganas de disfrutar y, y eso nos va nos va a ayudar con respeto me imagino también con mucho respeto mucho respeto porque es un equipo que que se lo merece eh, han demostrado eh, competir eh, de, la, de la mejor manera contra grandísimos equipos y bueno hay que seguir hay que seguir eh, y salir duros ¿dónde van a estar las esta claves mañana para la parte de lo ambiental para para que el híbrido esté en la final Bueno, como te digo, saber eh, cuáles son nuestros puntos fuertes, eh, a pesar de, de pensar eh, en lo que puedan llegar a hacer ellos, creo que eh, nuestra defensa va a ser la clave. So, es un equipo que, que juega que juega bien que juega muy intenso muy rápido eh, eh, muchas veces arrachas hay que saber controlar eso porque eh, se te puede ir o aún si están abajo te pueden remontar muy rápido entonces bueno eh, no no caer en eh, eh, sentirnos presionados o desmotivarnos si pasa algo así y bueno de, de trabajar duro atrás, que creo que va a estar la clave ahí. Quizás divertirse también puede ser otra de esas claves. Sí, sí, o sea, divertirse siempre es una clave cuando se juega un partido. Eh, el que consigue divertir hace que juegue con, sin presión y que salga todo fluya de una mejor manera. Y bueno, por ahí pasa también eso. Eh, eh, bueno, antes de pasarlo mal con el ambiente realmente hay no sé, si miedo o... no no no miedo no digo que, que bueno que se va a ver un pabellón que impone y, y uno siempre quiere hacerlo bien delante de tanto tanta, tanta gente eh, entonces bueno esa es una ansiedad que hay que saber controlar no sé si lo del Ricky Raka tomando tierra en Bruselas le metió al equipo una inyección extra de, de ganas y de motivación bueno eso siempre ayuda siempre ayuda eh, si cabe más motivación eh, que la que ya traemos de eh, la que el evento eh, requiere, bueno, ayuda a que la afición nos nos acompañe.